Eh, algunos de esos años hemos pasado juntos haciendo cosas por ahí ¿verdad Josep? la verdad es que sí eh, haciendo investigación viviendo aventuras y en definitiva pues eh, divulgando todos estos misterios que hacen posible que nos entretengamos tanto que sembremos inquietud y que también demos respuesta a quien lo necesita sí señor espera tenemos un un por ahí raro haciendo extrañas cosas ponemos un poquito de esa música que hay por ahí y tratamos de solucionar esa pequeña copia que tenemos en el estudio esta noche. José Luis Guijarro es redactor, jefe de la revista Más Allá. ¿Eras eh, directora hasta hace muy poquito de una revista en Hace ya un año, ¿eh? ¿Un año hace ya? Un año. Pasa el tiempo que es una barbaridad, Miguel. Es una pasa el tiempo de Karma 7 uh -huh. está durmiendo por el momento ¿no? duerme tristemente porque el, el, el, al fin y al cabo era un medio de divulgación nacional pero que se hacía desde Cataluña uh -huh. y donde tenían eh, posibilidad de expresar sus investigaciones sus conocimientos un montón de gente que ha quedado un poquito dejada ahí en el olvido es a bien. los que recuerdo poderosamente y estimula que sigan trabajando para llegar mucho más lejos que bien ojalá dentro de poco despierte y siga adelante porque cuanto más eh, medios de divulgación haya mejor para todos y en ese entre otras muchas cosas el último libro El tesoro oculto de los templarios a punto de sacar la segunda edición si Dios quiere el libro como bien sabes y si oportunamente dimos a conocer parte de su contenido en este mismo programa Lo presentamos eh... estabais en en donde estabais en para allá abajo ¿no? estábamos ¿no? en, en, en los Jerez Caballeros. los, Caballeros, los atetú, Caballeros una iniciativa que seguramente tendrá segundo año aunque en mm. este caso en el ferrol en el ferrol Eh, nos iremos a tierras ga gallegas a, a hablar de templarios y, y especialmente de toda la ruta del Camino Xacobeo, del Camino de Santiago Que mucha vinculación tiene sus construcciones con esta orden de monjes guerreros, de caballeros guerreros Ellos como Javes estuvieron muy interesados en los tesoros del Templo de Salomón Y hay a puntito de salir nuevos datos, primero relacionados con el rollo del cobre Un misterioso pergamino que como su nombre indica está hecho en cobre, no es eh, papel pergamino, sino una lámina fina de, de cobre que fue descubierta en el año 1947 y que te adelanto mmm, su desciframiento da la ubicación concreta de los tesoros que contenía el templo de Salomón, multitud de oro de especialmente reliquias vinculadas al culto litúrgico que tenían los judíos por aquel entonces con algunas relaciones a los cultos paganos y que el misterio está servido porque resulta que los lugares están escritos en clave y para descifrarlas hay que encontrar otro pergamino que está ahí, perdido, en sí. la arena del deserto estamos en un tiempo de lo decíamos hace hace unas cuantas semanas y ahí estamos, con los ojos abiertos y esta noche abré los ojos hay un individuo, un extraño misterio más que casi desconocido que esta noche queremos daros a conocer y dicen que va a llenar nuestro país dentro de poco, así que atentos. Después de esa primera introducción, vamos con ello. Las primeras referencias al fenómeno se recogen en la más antigua humanidad. Casi al comienzo de la historia humana. En esos tiempos, algunos mitos, algunas leyendas recogidas en antiguos textos indígenas hablan de su existencia. vuelve a aparecer en Estados Unidos a mediados de la década de los 60, en pleno siglo 20 Y a partir de entonces, su presencia, sus visitas, se multiplican por todo el planeta. México, Estados Unidos, la Unión Soviética incluso en España se le ve asiduamente y todas o casi todas sus visiones sirven para anunciar un acontecimiento dramático nos referimos al modman al hombre polilla al hombre murciélago es uno de los misterios que esta noche nos esperan. Nuestro invitado nos da los primeros datos. Escuchemos. Ahí está la introducción José Equizantes. Hay un montón de cosas inexplicables en este planeta. El otro día haciendo un programa televisión que hacemos aquí en Madrid, eh, yo hablaba de los círculos de, de los campos de trigo, no hay ninguna explicación. ...de la eh, combustión espontánea... ...tampoco hay ninguna explicación... psicofonías tampoco sabemos... ...y una más... es lo que vamos a hablar hoy... ...pero hay montones de cosas... ...verdad que todavía... Así ...no es. sabemos lo que es... ...son retos a... ...el conocimiento humano... ...la ciencia se ve imposibilitada... ...para explicar al menos totalmente... ...buena parte de todos esos fenómenos... ...y los investigadores heterodoxos... ...tal vez... ...por tener nuestra amplitud de miras... ...un poquito más desarrollada... ...nos saltamos algunas reglas... ...para llegar un poquito más allá... ...en la interpretación de todos ellos... y cabe la posibilidad, porque no primero de que inteligencias extraterrestres puedan llegar a visitarnos eh, que valoremos la posibilidad de que la mente llega mucho más allá de lo que los científicos los neurólogos y los psiquiatras admiten y que posiblemente estemos acompañados de muchas otras dimensiones de muchas otras realidades que eventualmente puedan materializarse sea temporal o de una de una forma mucho más uh, larga en nuestras tres dimensiones en nuestro espacio físico y todo ello tiene un común denominador que a mí me inquieta poderosamente y es la transformación de la conciencia que genera sobre el ser humano la observación y la conciencia de todos esos fenómenos. Quiero decirte, una persona que haya observado un verdadero ovni, que haya estado en presencia de una experiencia de vida después de la muerte, que haya visto un fantasma o que haya experimentado por sí mismo algún fenómeno psicofónico, no permanece indiferente. Su vida se transforma, cambia, su concepción del mundo, su planteamiento de la muerte, del más allá, ha variado tanto que hace que se vuelva, vamos a decirlo así, un poquito más humano. En cuanto a desarrollo de sentimientos, de sensibilidad, y también es una especie de semillita que es capaz de generar inquietud en otras almas que le acompañan y en consecuencia, fíjate que puzzle, qué gran manipulación cósmica las personas van mutando sus conciencias para dar coherencia a un plan que seguramente se hílvanó hace miles de años atrás cuando todavía el hombre no pisaba este planeta obviamente lo que intentamos, intentamos a veces con los temas que aquí tratamos no te he preguntado, ¿tú has visto alguna vez algún, algún fenómeno? misterioso, extraño, brevemente sí, algunos he tenido posibilidad Aparte de, de por ahí por Chile años <risa> no, con, con independencia de mis amados friendship eh, he tenido oportunidad de vivir varias experiencias en el terreno de la OVNI, algunas de ellas por ejemplo en un lugar tan mágico como Montserrat, mi bautismo ufológico tuvo lugar en otra montaña mágica que se llama San Llurenz del Mún, en la provincia de Barcelona en donde en el año 85 tuve mi, mi primer OVNI, eh, digamos catalogado como, como tal, posteriormente anteriormente en Montserrat, junto a Luis José Grifo, el 11 de noviembre del 85, tuve ocasión de repetir ese bautismo ovni. Y después por pues, muchos fenómenos psicofónicos, eh, algunos relacionados con el mundo de la psicocirugía. Mmm, no sé, muchas cosas que me han, me han impactado y que naturalmente avivan el deseo de conocer, de saber y de llegar un poquito más allá. Uh -huh. eh, empezamos, a si quieres ver ese misterio. Antes de nada, eh, hechos forteanos. ¿Tiene algo que ver todo esto con esos hechos forteanos? Quizá algún día tengamos que dedicar algún algún programa. Como sabes Charles Ford fue un gran coleccionista de acontecimientos que se salían de las reglas que fijaba el razonamiento y mm -hmm. la y, y la ciencia de su tiempo, del siglo XVIII eh, este hombre empezó a coleccionar recortes sin más sin quererle dar una coherencia simplemente por, por el ánimo de eh, coleccionar y de, de saber de llegar un poquito más allá y en homenaje un poco a ese mm, fervor coleccionista los investigadores posterior siempre que se encontraron con algún fenómeno eh, que se salía de la regla entiéndase una lluvia pues de peces o, o de ranas o de piedras que las ha habido o, o la observación de bichos que se salían de, de su común denominador se le ha acuñado ese término el de hecho forteano por no tener explicación un poco en homenaje a ese gran pionero que fue Charles Ford todos esos casos él lo recopiló en un libro que se llamaba Galería de Condenados un libro en el que se hace eco pues eso, desde apariciones de cruces en las ventanas, algo tan fascinante que, que además se contagiaba de población a población sí, aparecían, imagínate una ventana pues eh, llena de de, de baos, ¿verdad? y que han aparecido dibujadas cruces sin que nadie haya puesto los dedos encima del cristal de la ventana y esas cruces aparecían en, en una casa con posterioridad eh, en otra población y así en un eh, efecto contagio en un amplio espectro geográfico y quien dice eso pues te habla por ejemplo de las famosas eh, el famoso gaseador en, eh, corrió la, la voz de que alguien entraba en las casas gaseaba a las personas que estaban en su interior y las dejaba dormidas y hubo una época en la que todas esas personas entraban en una especie de histeria colectiva esperando que aquella noche pudiera entrar ese misterioso ser que les dejaba todos sin consciencia igualmente se producía ese, esa suerte de defecto contagio Y así con multitud de fenómenos que él fue recogiendo poquito a poquito y que después han eh, configurado el corpus prácticamente por un lado de la parapsicología y también de otros hechos difíciles de catalogar y que ha llamado la atención poderosa de los heterodoxos de la ciencia. 05-11-8080 estamos esperando vuestra llamada si queréis preguntarnos o participar en este programa ¿cómo te parece Josep con el Mothman? ¿qué es eso del Mothman? bueno pues eh, evidentemente esto viene llamado por la actualidad porque como bien sabes el próximo 8 de marzo se estrena una película que lleva por título Mothman la, las la profecías Lucia, de, o ah, la última profecía tío, creo que sí, la ha titulado es. Filmax para, para España y que alude es el título textual de un libro de John Kill un famoso criptozoólogo y también recogedor de esa suerte de hecho fortanos un investigador norteamericano que se vio sorprendidísimo por una serie de not porque seguramente él eh, estará en el programa hablando de todo esto también es toda una fortuna poder contar con, con su presencia o mm -hmm. con su voz a través de los mm -hmm. micrófonos león quien como digo ha dedicado gran parte de su vida a, a buscar um, seres extraños ha dedicado además multitud de libros pero lo que le sorprendió de las apariciones del Mothman de esa de esa figura mitad hombre mitad uh, bestia y en su aspecto de bestia algunos se asemejaba a un búho en algunos casos a un murciélago en otros a una, una polilla eh, era fundamentalmente que después de sus apariciones ocurrían cosas eh, digamos que era una suerte de elemento profético allá donde era visto después llevaba un poco el cenizo de que iba a suceder algo y eso es lo que pasó Nada menos que en 1966, en un pueblecito de unos 5.000 habitantes que está en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, y que se llama Point Pleasant. En esta población pequeñita... Una noche, el 14 de noviembre de 1966, eh, el señor Newell Patrick estaba contemplando pues el fútbol, como haría cualquiera eh, de los españolitos de a pie que está un domingo sentado frente a la tele, cuando de repente vio que eh, su pantalla empezaba a sufrir toda una serie de extrañas y misteriosas interferencias y que esto iba acompañado de una reacción que él le pareció curiosa por parte de su perro tú sabes que los animales tienen muy desarrollado el sentido, el sexto sentido o esa percepción extrasensorial ese perro eh, estaba notando ciertamente que algo fuera... Eh, estaba llamando a alguna suerte de peligro y era tanto el empeño del, del perro bandit se llamaba por salir al exterior que él no tuvo por más que ponerse la cazadora coger un rifle, eso esto queda como muy yankee, como muy americano sí. y salir al exterior para ver quién era el osado que estaba pues eh, tocándole las narices eh, literalmente a la tranquilidad de su hogar y no vio a nadie lo que vio es que eh, al fondo, muy cerca del granero de, de la casa, él estaba pues en, en un lugar bastante solitario eh, percibía la presencia de dos ojos rojos dos eh, tremendos ojos rojos que le miraban eh, en la oscuridad de la noche de una forma absolutamente siniestra que le llegó literalmente a congelar el hombre se quedó compungido se quedó eh, sin, sin reacción ni siquiera empuñó el arma con el propósito de, de de, de dispararle, entró en la casa se quedó en un rincón y solamente reaccionó al día siguiente cuando volvió al exterior para saber de su perro y vio algo que le llamó todavía más la atención, los pasos del perro en la nieve, desaparecían en un punto como si hubiera sido literalmente alzado en el aire, que había ocurrido con Bandit, que eran aquellos dos misteriosos ojos que le habían observado la noche anterior, ahí nace la leyenda del Mothman son algunos datos que yo tengo eh, parte ya que los indios de las praderas eh Hopis y muchos incluso antes ya conocían a, a, o habían oído hablar de un tipo como este, ¿no? Sí, mmm, se ha relacionado fundamentalmente con eh, figuras de tipo infernal, por su aspecto casi demoníaco. En, en muchos casos nos recuerda algunos demonios cristianos, como podría ser el caso de Lilith, que también posee unas grandes alas, casi de murciélago, en este caso en el de Lilith, pues con un cuerpo de hermosa mujer. Este, eh, al menos eh, a tenor de las más de 100 eh, personas que tuvieron oportunidad en vías posteriores de ver este misterioso ser lo, lo identificaban más bien con el cuerpo de un hombre un hombre además corpulento bien bien armado eh, y con eh, esas alas que se calcula podían tener de punta a punta una longitud de 3 metros estamos hablando por lo tanto de un ser bastante peculiar, gigantesco y que eventualmente se le vio volando eh, se cuenta por ejemplo que un matrimonio de la localidad muy pocos días después de la experiencia de Newell Patrick, tuvo oportunidad de toparse con este ser que literalmente les estuvo siguiendo a lo largo de un trayecto hasta su domicilio desde lo alto del vehículo, ellos estuvieron tratando de maniobrar el coche de serpentear para deshacerse de la presencia de ese extraño animal mitad hombre mitad murciélago y eh, recuerdan que en un momento dado él se coloca frente al parabrisa y se les queda mirando eh, con esos ojos rojos eh, que destacaban directamente a los ojos como en el caso de Patrick eh, quedaron prácticamente petrificados por aquella observación el Mothman eh, desapareció y la voz siguió corriendo y siguió corriendo Hasta que más de 100 personas, como digo, tuvieron oportunidad de contemplar las extrañas evoluciones de, de este ser. Lo curioso, lo fatídico de todo esto es sí, que... No, no lo mandes, eh, Te preguntar ese caso de, de la pareja que iba en el coche, cuando el, el Mothman iba 160 km... a 160 kilómetros... A 160 kilómetros por hora. De no velocidad. hay ningún animal que hoy día alcance una velocidad parecida. Por lo tanto, estamos frente a algo sobrehumano frente a algo que realmente desbordaba la, la razón desbordaba la lógica y desbordaba cualquier eh, intento de catalogarlo y esto fue precisamente lo que llamó la poderosa atención de John Kiel quien no solo se acercó hasta Point Pleasant al objeto de recabar información de los testigos sino que incluso apasionado por las cosas que allí estaba averiguando decidió eh, convivir en el pueblo con, como uno más de esos 5.000 habitantes de, de ese pueblecito del estado de Virginia eh, para intentar incluso tener noticias propias en primera persona de la aparición del Mothman. Hay casos también, según he leído de la información que tenemos de dos sepultureros también o dos cazadores que iban con su perro y también el perro desapareció. Sí, eh, este es un común denominador, algo que además entronca muy directamente con un fenómeno al que Quill Eh, ...quiso relacionar la aparición del Mothman... ...que era el fenómeno OVNI... ...muchas de estas eh, observaciones estuvieron primero precedidas... ...de la observación de bolas de luz, de bolas gaseosas... ...lo cual eh, daba una relación directa con el fenómeno de los no identificados... ...y después porque en muchos casos existían desapariciones de animales... ...fíjate que en tiempos bastante recientes hemos tenido noticias de un animal... ...que bien podríamos relacionar con el mad, el Mothman, me refiero al chupacabras... Uh -huh. ...y f, mm, se ocurre esa misma circunstancia, donde aparece el chupacabras... ...hay a su alrededor observación de luces o de objetos volantes no identificados... ...y la desaparición de ganado, bovino o en algunos casos también seres humanos y perros... pues en Point Pleasant, en aquella época, estamos hablando de 1966, una oleada que se concentró de una forma brutal como nunca antes ni después en la historia ha vuelto a ocurrir. Estas observaciones tenían ese mismo común denominador, luces, animales perdidos y la aparición de este misterioso ser evanescente porque nadie pudo eh, ni siquiera cazarlo nunca a pesar de que se disparó contra él a pesar de que hay multitud de testigos e incluso autoridades eh, eh, digamos de la policía local que no solo lo contemplaron sino que intentaron darle caza hicieron hicieron fotografías? ¿o algún tipo de material gráfico? El, el único material gráfico que ha trascendido son dibujos efectuados en aquella época por aquellos testigos el, el ser además tiene diversas características hay digamos variaciones de percepción que además son lógicas de un testigo a otro pero todos ellos coinciden en el mismo rasgo común que es el de los ojos rojos y que a mí me vuelve a recordar otro caso de humanoides muy curioso que ocurrió en Génova en el año 1978 y que protagonizó un guardia jurado que se llamaba sanfreta este hombre que fue abducido a la friolera de 11 ocasiones en las hipnosis regresivas describió la presencia de un ser monstruoso cuyos ojos también brillaban en la oscuridad esa característica eh, según los estudios médicos más avanzados la tienen aquellos animales que tienen una agudeza visual muy desarrollada para la nocturnidad y probablemente este Mothman era una vez muy nocturna eh, casi media, a once y media en las cifras canarias, eh, hacemos una pausa y seguimos enseguida, 905 11 80 80 es nuestro teléfono por si queréis participar en este concurso que tenemos hoy hay mucho más que queremos contaros aquí en el 80 radio en el espacio blanco hacia otras dimensiones seguimos después de esa mínima pausa para dar la vuelta a nuestra cinta continuamos el teléfono 905 11 80 80 por si queréis participar están llegando yo sé algunas algunas mmm, preguntas del chat y es curioso, dice que si para matar al, al, ¿de qué se alimenta al hombre por ella? dice no lo sabemos, no se ha capturado ninguno de ellos, ni se tienen, eh, digamos, de posiciones, ni nada que nos haga pensar, en este caso, en la forma de alimentación. Pero eh, las leyendas populares, aquellas a las que hacías alusión antes cuando hablabas de los indios Hopis, no dudan en decir que también carne humana, que es un poco eh, hacia donde quiere ir a, ir a parar seguramente Trojan. Seguramente. Eh, Pregunta también eh, algunos otros títulos de John Keel que han aparecido en España, además del excelente El misterio de las extrañas criaturas. no el Sí, lo que pasa es que de memoria ahora me engañaría en los títulos. Eh, se que publicó algunos libros en la desaparecida editorial Pomaire, eh, relacionados fundamentalmente con las extrañas criaturas. Hay otro en inglés ahora se va a traducir al español Las profecías de Mothman, por si alguno después de ver la película del 8 de marzo se siente se siente llamado poderosamente por, por esta por esta población y por las circunstancias que rodearon a las apariciones y tiene algún otro libro relacionado con lo Con los ovnis eh, y con el, eh, con el folclorismo más fuerteano de todas estas temáticas. Pregúntan si hay alguna relación de Chupacabras y el Mondo... No directamente, eh, el chupacabras es un animal bastante reciente en cuanto a, a reportes eh, registrados por los investigadores y cuya um, dinámica de manifestación se aleja un poquito de la del mozman él directamente parece que aparece, valga la redundancia, para comer, eh, para nutrirse de los animales fundamentalmente cabras, de ahí su nombre y también eh, ganado bovino mientras que el Mothman en general no, no no iba a cazar a nadie, sino que un poco era como si se te cruzara un gato negro por delante, te estaba anunciando que algo malo iba a sucederte, te estaba previniendo de una gran catástrofe. Ahora nos lo cuentas eso. Eh, dos últimas preguntas, si es verdad que para matar al Mothman hacía falta un alfiler de plata. Yo no sé cuándo saca las preguntas. Bueno, esto pues, supongo que está relacionado con la leyenda de los vampiros. Se quiso relacionar al Mothman con el elemento vampírico eh, en cuanto a que algunos habían descrito dientes afilados y que por esos ojos rojos podía tener una cierta vinculación con la sangre y en, en cuyo caso, si eso es cierto, según la tradición podríamos atravesarle el corazón con esa aguja de plata o con una bala de plata por ser un material noble y que por lo tanto moriría como un vampiro pero no se tiene ninguna constancia porque repito no se ha capturado nunca ninguno de esos seres Muchos preguntan que por qué va a aparecer en nuestro país luego se lo contamos, eh, te he cortado un poco siguiendo la historia del Mothman ¿Qué, ¿qué ocurrió? ¿qué pasó? ¿todo eso estaba en Pueblasán en Virginia? sí ocurrieron varias cosas la más importante y que le llamó mucho la atención a John Kill es la aparición de los hombres de negro parece que ¿Sí? no solamente él que recibió directamente algunas llamadas sino también muchos de los testigos que presenciaron al Mothman eh, recibieron llamadas intimidadorias por parte de esos hombres de negro pero no tanto ...como seres gubernamentales o como agentes... ...que trataban de silenciar el fenómeno... ...sino más bien como... ...agentes anunciadores de hechos concretos... ...para las personas que habían presenciado... ...esos acontecimientos... ...lo que quien Kiel interpretó como una suerte de realidad dimensional... ...que se estaba manifestando en este mundo... ...y que además, en algunos aspectos de su morfología... ...de su físico, recordaba poderosamente... ...a otras cosas que no eran precisamente seres humanos... ...curiosamente, este aspecto del, del fenómeno... ...ha sido completamente silenciado en la película... ...que vamos a ver a partir del 8 de marzo... ...lo que ha generado en Estados Unidos ya se ha estrenado allí la película... ...reacciones un tanto contrarias... ...para el espectador normal... ...pues valora mucho el trabajo... ...en este caso de Richard Gere... ...que es el protagonista que hace de John Klein... ...por jugar con el nombre de John Kiel... ...hace de investigador... ...y que parece ser... ...recobra un poco el dominio... ...del arte interpretativo en esta película... ...pero sin embargo el público especializado... Eh, esperaba tal vez encontrar parte de la argumentación conspiracionista que relaciona a los ovnis, que relaciona a los hombres de negro con esta extraña criatura y todo ese aspecto ha sido silenciado por el director de la película Mark pelington. por otra parte, eh, el aspecto profético venía también relacionado por un hecho y dramático que tuvo lugar uh, un año después de las primeras apariciones en diciembre de 1967 38 de los testigos que um, habían presenciado esta extraña criatura en una hora punta de circulación se hallaban en el interior del, del puente que atravesaba esta localidad y el puente se hundió murieron esas uh, personas, y por eso se ha relacionado el Mothman, de ahí el, el nombre de la película, las profecías de nombre, de Mothman, se ha relacionado con el hecho dramático verdad de la muerte que anunciaba. Y luego cuando uno repasa la historia se da cuenta de unas curiosas uh, circunstancias, por ejemplo en, en Elma, en, uh, Nueva, en el estado de Nueva York en 1974 volvió a repetirse una serie de apariciones de este extraño ser, y también tuvieron en este caso... Uh, ...acontecimientos eh, luctuosos después de eh, la aparición de este hombre polilla. En Cornuels, en Inglaterra, en 1978 ocurre lo mismo. Y tal vez el hecho más eh, notorio que podríamos recordar aquí es el de Chernobyl, el de la central nuclear de Chernobyl... ...cuando días antes y después de la fuga de gas radioactivo se apareció también allí un extraño ser mitad hombre mitad polilla. Y ¿no? como una especie de santa compañía que quien lo veía estaba siendo... Yo estaba condenado a... a muerte. Estaba siendo avisado de que la muerte estaba muy cerca. a sala de caso 67. Ya. Me preguntaban también en el chat, algún último caso que se haya dado, Creo que se recogió en bueno, septiembre el año pasado, como hace cuatro o cinco meses? Bueno, eh, te refieres a España, han no. habido no. algunos, eh, bueno, en Estados Unidos no. han habido observaciones hace relativamente poco tiempo, y de ello da cuenta nuestro compañero Bruno Cardeñosa en un artículo que ha efectuado la revista Más Allá de la Ciencia este mes de, de marzo, pero eh, también en España hemos tenido noticias, sino del Mothman, de seres o de criaturas muy eh, parecidas al Mothman, y que en algunos casos se han, han sido vistas muy cerca de las regiones prepirenaicas y pirenaicas de Tampocco, de Cataluña como de Aragón... ...y eh, hay algunos casos de los años 80, por ejemplo... ...que merecen un, un, un estudio bastante interesante... ...de un uh, matrimonio español... ...que estaba veraneando en la isla de, de Mallorca... ...esto ocurrió en el año 1985... ...esta pareja uh, había visitado... Espera, espera, te, te, te me estás adelantando... Ajá. ...eso lo contamos en la segunda parte... Eh, ...como resumen, no sabemos qué es el Mothman, ¿no? No hay una una clara explicación para eso no no disponemos de explicaciones en aquella época se formularon varias eh, los racionalistas como siempre que querían saberlo todo ¿Sería eh, mentira, dirían, sería... relacionaron la, los extraños ojos con las luces de una grúa que estaba muy cercana a la finca de, de Newell Patridge, evidentemente una grúa de construcción por muchos pilotos rojos que pueda tener es difícil de que se pueda confundir con un ser capaz de volar capaz de eh, subir hacia arriba a un perro y de eh, anunciar la muerte verdad a distintos ciudadanos Otros lo quisieron relacionar con un búho de grandes dimensiones, porque también el búho, sabes, tiene esa característica de que mm. los ojos brillan en la noche y se trata de un ser alado, y tal vez la psicosis colectiva de aquel momento pudo propiciar la confusión. No hay ninguna hipótesis clara acerca del origen de esta extraña criatura. Eh, hoy en día, seguramente, eh, si estos sucesos en lugar de 1966 hubieran ocurre, ocurrido en la actualidad, seguramente las hipótesis hubieran ido al terreno del chupacabras, en el mm. ...de que pudiera tratarse de una especie de híbrido o de eh, manipulación genética por parte de alguna agencia gubernamental. Cierto es que en aquella época todavía las mutilaciones de ganado no se habían desarrollado como las conocemos hoy en día... ...y que muchos de los sucesos que relacionamos abiertamente con los ovnis y con las abducciones... Eh, ...no establecían ese nexo de conexión, pero seguramente, y eso es una opinión muy personal, esta criatura sea lo que sea... Tenía mucho que ver con aquellas luces que se dejaron ver por la misma época en Point Pleasant y en otros estados de los Estados Unidos. Julio, mientras me contabas eh, todo el asunto del Batman, me ha recordado algo que yo vi hace un montón de años en el sur de Italia, en Calabria, concretamente. Dos ojos oh, rojos no. en, en un jardín, una historia, ya te lo contaré. Hay una segunda parte esperando. Queremos contaros todavía más cosas eh, casos cercanos a nosotros y otros hombres hablados que andan por ahí funcionando. Eh, metiendo miedo a la gente 905 11 80 80 nuestro teléfono después de la introducción seguimos casos sorprendentes y únicos y estos cercanos a nosotros no hace mucho tiempo algunas de nuestras islas se vieron envueltas en un extraño suceso en el que misteriosos humanoides voladores hacían su aparición y no fue el único suceso hubo más climáticos acontecimientos que unen el misterio de los hombres voladores con el mundo de los ovnis serán nuevas razas de extraterrestres que nos visitan un nuevo misterio que nos aclara nuestro invitado Sabas ya sepa contar la historia mmm, de que hay casos más cercanos a nosotros en Barcelona, eh, no sé si hacía, bueno, hacía referencia para la Mallorca, pero en Barcelona también durante unos cuantos, antes de las eh, de Olimpiadas hombre, el un, famoso pájaro gigante se un extraño el, pájaro sí, pero fíjate que en este caso Eh, los expertos eh, han querido relacionar eh, estas observaciones que fueron cientos en muy poco espacio de, de tiempo y que aparecieron en prácticamente todos los periódicos de Cataluña, no solamente de Barcelona, a pesar de que era un fenómeno muy localizado en la ciudad de mm. Condal eh, estaban relacionadas con un pájaro de grandiosas dimensiones yo estoy hablando con al menos dos testigos directos de aquel ser pero los expertos como digo se inclinaron por las leyendas urbanas poco al hilo de la dama azul es decir, la leyenda urbana suele tener un poco de comportamiento de Mothman, en el sentido de que eh, suelen cerrar siempre dentro una especie de, de moraleja, ¿verdad? Eh, que dice, no hagas esto porque si no te puede ocurrir esto u otro. Y eh, en el caso del pájaro gigante, pues en un muy corto espacio de tiempo se registraron multitud de noticias de su paso, de su observación, y de repente desapareció sin más. En el caso de Palma de Mallorca estamos hablando de un fenómeno hasta cierto punto constatable, no solamente porque tenemos la observación de los testigos, sino porque además tenemos constancia física de su existencia, y verás por qué. Esta pareja, como dos tortolitos, se van a la cala Twin, que es un, una, una cala solitaria, abandonada. Habían solamente unos campistas que estaban eh, en una tienda de campaña haciendo su juerga particular, y ellos estacionan el vehículo en plena playa, porque puedes entrar perfectamente hasta allí a contemplar la puesta del sol idílica en la isla de Mallorca y de repente eh, se dan cuenta, estaban en sus cositas de que los campistas desaparecieron y que estaban más solos que la una poco tiempo después, eh, Ana, que era la, la chica empezó a, a notar una extraña inquietud como una especie de sensación de huíamos de aquí que algo va a ocurrir y eh, levantaron la mirada hacia el hacia el mar y observan como del fondo marino se elevaba una luz eh, en forma de disco eh, que emergía hacia la superficie y que había una extraña figura que estaba justo encima de ese de ese objeto era un ser un humanoide ...no lo distinguían porque todavía estaba lejano... ...de modo que José María, el varón... Eh, ...rebuscó entre la guatera hasta dar con una linterna... ...y tuvo la feliz eh, idea de bajar del vehículo... ...y alumbrar a ese ser con esa linterna... ...automáticamente este ser que tenía un aspecto de monje... ...literalmente les miró, él notó el peso de su mirada... ...se asustó muchísimo en ese momento... ...y decidió entrar en el vehículo... ...para huir despavorido... ...lo hizo con tan mala pata... ...que entró por la puerta trasera... ...con lo cual cuando quiso darse cuenta... ...el ser se estaba aproximando... ...hacia hacia ellos... ...saltó por el interior... ...al puesto del conductor... ...y trató de, inútilmente de arrancar el vehículo... ...no... ¿Ese ser eh, apareció del, del agua y, y luego estuvo en la playa? Estuvo, estaba situado justo encima... ...en uno de los bordes de lo que... ...sería esta misteriosa luz... ...de este platillo volante... ...de este objeto que emergía del mar... Como digo, el solamente el ser, el objeto se queda allí posado, se acerca hasta hasta la playa, hasta la playa pone en marcha el vehículo a la tercera ocasión y a toda pastilla trato de salir eh, de la playa pero claro, el miedo hace que no encuentre a la primera la salida y que aquel ser se vaya aproximando tanto, tantísimo al vehículo que empiezan a notar golpes en, el, en la parte superior en, en el techo del que sería el, el coche un coche alquilado un, una X de color blanco finalmente logran salir de la carretera a gran velocidad y creen perder el, el rastro del ser pero lo curioso, lo sorprendente es que eh, a la salida de una de las curvas cualquiera que haya viajado hasta allí verá que la carretera que conduce desde Calatuin a Sacalobra Sacalobra eh, significa culebra en Mallorquín serpentea como tal, de ahí de, eh, debe su nombre son curvas de estas paelleras eh, donde la velocidad no puede ser muy excesiva de repente, como digo, ven Ese ser volando hacia ellos y entonces distinguen claramente la forma. Se trata de un ser alado, de unos tres metros de diámetro de punta de ala a ala. Ellos lo describen como una raya de mar con unos ojos negros, profundos y brillantes que estaban rasgados hacia el exterior con una cabeza eh, pues muy similar a lo que sería una raya de mar y como directamente... Se, se dirige hacia ellos de frente en riesgo de absoluta colisión no solamente de riesgo sino que araña eh, literalmente el techo del vehículo y el ser cae despedido por uno de los barrancos de ascenso hasta hasta el punto donde hay una una pequeña iglesia en lo alto de de de ese de ese lugar y en donde piden ayuda al párroco, quien además les pone en la pista de que no era la única observación de humanoides voladores que había ocurrido en la zona. Eh, Quedaban los restos de... de los arañazos en el coche y los arañazos quedaron el ser no fue no fue nunca encontrado pero yeah. por eso decía que habían mm, características constatables los arañazos en el, yeah. en el vehículo existían y los desperfectos causados por, por los golpes de su primer encuentro con este misterioso ser habían dejado también su, su parte en, en la parte trasera del vehículo Otro caso un poquito más lejano en Chile que te tuviste también implicado, si nos lo puedes contar brevemente. Sí, eh, ahora cuestión de dos años eh, vino a verme aquí a Madrid el general Ricardo Bermúdez, que a la sazón era el responsable del CEFA, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, un comité gubernamental creado en Chile para el estudio del fenómeno de los objetos volantes no identificados. El general Bermúdez estaba muy interesado en recabar mi opinión acerca de un vídeo obtenido en una fiesta de cumpleaños en uno de los barrios situados al norte de la capital de Santiago en la falda de la cordillera en donde los testigos que estaban, como digo, celebrando esa fiesta, ven de repente la presencia de siete seres que estaban volando, estaban suspendidos en el aire, muy cercanos al suelo. De hecho hay una referencia en el, el vídeo que tuve oportunidad no solamente de ver, sino de analizar en profundidad, Eh, que son unos postes eh, de, de teléfono, de telefonía y que nos da una aproximación por trigonometría de la altura a la que podían estar situados estos seres y eh, se calcula que podía estar alrededor de los 200 metros de altitud no se le distingue en manos solamente eh, pies, una especie de protuberancias eh, situadas a la altura de la cintura como si fueran grandes esferas y tampoco hay paracaídas ni hay ningún elemento ...que nos haga pensar en que se trata de seres humanos... ...que están volando por allí. Ellos, como militares, hicieron la consulta a los Estados Unidos... ...que ocasionalmente prueba prototipos... ...y otra, otros eh, elementos militares en la zona de Chile... ...prácticamente sin permiso... ...y les dijeron que no estaban probando nada. De modo que para las autoridades chilenas... ...aquello constituía un auténtico misterio. Y de hecho habían venido hasta Madrid para comprar... Eh, ...material de eh, análisis con el que poder trabajar ese extraño vídeo que había llamado la atención incluso de los norteamericanos al ser consultados por aquellas historias. Siete seres volando, como digo, desplazándose horizontalmente por el cielo sin nada que le sujetara realmente fascinante increíble tiene algo que ver con extraterrestres hacemos la pregunta en la introducción bueno aquí los ufólogos uh, locales que se hicieron con una copia apócrifa del vídeo directamente de los testigos pues evidentemente trazaron una relación casi directa con los ovnis porque Chile en aquel momento estaba viviendo una oleada importante de avistamientos las cosas nunca vienen solas y tanto en el Mothman como en las apariciones de muchos de los humanoides voladores que han sido detectados dentro y fuera de nuestro país existe una índice relación con luminarias, yo no sé si se trata de platillos volantes, pero desde luego sigue sí de objetos volantes no identificados ¿qué son esas luces? que aportan a estos eh, misteriosos seres? no sabemos de qué forma se implementan, pero en cualquier caso están directamente relacionados. Este es un capítulo más del mundo de los OVNIs, de ese misterio de los OVNIs que va cada día ofreciéndonos un pedacito más del puzzle. Claro, es que ...por ovnis eh, es, es un saco de desastre... Uh -huh. ...en el que pueden cambiar muchísimas cosas... ...y yo ya dejé lejos... Eh, ...la posibilidad de que los ovnis sean solo... ...y digo así, sean solo... Eh, ...materia... ...venida de otros... Uh, ...planetas, creo que los ovnis... ...están en otra dimensión... ...que están directamente relacionados con el hombre... ...que están directamente relacionados con la energía... ...que emana directamente de nuestro planeta... ...y que están relacionados con los grandes... ...acontecimientos de la historia para bien o para mal, de, de todo hay en la viña del Señor, pero que en el fondo todos persiguen un mismo objetivo, que es la transformación humana. Eh, pregunta en el chat, dos preguntas, Javier, dice si hay hombres de negro en España. Hay varios casos eh, registrados de, de intimidación de hombres eh, de negro. Yo, el más reciente, es del año pasado, eh, una catalana que se llama María del Mar Valtá eh, tuvo oportunidad de presenciar un ovni y pocos días después recibía una misteriosa eh, visita en su domicilio de quienes decían ser mosos de escuadra, pero curiosamente... No éramos sus escuadras ni era nada de nada, eh, al menos de las averigaciones que, que pudimos llevar a cabo en, en aquel momento y, y que consultamos a las autoridades que podían estar relacionadas con la investigación del fenómeno OVNI, en este caso Ejército del Aire, y Guardia Civil y la naturalmente también los Mossos de Escuadra que es como tal se identificaron y sin embargo nunca, nunca, nunca eh, pudimos averiguar quiénes eran esos dos misteriosos personajes que no solamente le invitaron a que dejara de hacer declaraciones públicas en torno a este tema sino que además recabaron importante información de la experiencia de esta mujer y quien dice esto recuerdo también un caso que me narró un buen amigo y gran investigador Ramón Nadia eh, también en, en la zona de Cataluña a duniya en donde un testigo de aterrizaje había tenido la presencia también de seres de rostro aceitunado y vestidos de negro que le invitaban a callarse. Pero tal vez también el episodio que más me llamó la atención y que ...después resultaría no ser directamente de hombres de negro... ...pero sí nos ofrecía una gran explicación... ...es el que se relacionó con el célebre caso de Manises... ...el del 11 de noviembre de 1979... ...y fui a visitar en varias ocasiones a Pep Climen... ...el autor de las famosas fotografías obtenidas en Palma de Mallorca... ...y él me contaba un episodio un tanto desconocido... ...que te voy a revelar hoy en el programa... Y es que poco después de que los militares españoles eh, fueran hasta el Bar Memphis, que era el que regentaban junto a su compañero Juan Colle, y donde se reunían para hablar de estas cuestiones y, y les literalmente les abdujeran el material gráfico que habían obtenido, pues como digo, pocos minutos después que él ya había regresado al taller donde trabajaba, se paró una limusina de color negro en la puerta del taller y un hombre vestido de negro, ataviado, bajo la ventanilla en plan película y le pidió las fotografías a cambio de una sustanciosa suma de dinero. El pobre hombre no pudo por más que decirle que... Eh, no se las podía ofrecer que gustoso lo haría pero que los militares españoles se habían quitado bat de face por la cara en consecuencia que se tenía que ir con las manos vacías el coche se fue distinguió que llevaba matrícula francesa y ahí quedó el asunto 20 años después de ese episodio logramos saber que el coche en cuestión formaba parte del consulado de Francia y que eh, se trataba del de interés que tenía un grupo civil pero directamente financiado por el gobierno francés para recabar información OVNI, el antiguo Gepan, hoy Sepra, y que al parecer había mandado incluso una instancia oficial al gobierno español para hacerse con la información OVNI. Curioso. pues tenemos que marcharnos eh, quizá como resumen y una pregunta que viene del chat también ¿tiene o será una leyenda más como el chupacabras y otro mito más que quieren crear es el Mira, yo auguro que después de la proyección de la película van a pasar varias cosas La primera es que es estas, estos pobrecitos de Point Pleasant Que hasta ahora han vivido súper tranquilos Y que nunca habían alimentado la leyenda del Mothman Porque era algo que querían olvidar más que fomentar Después de la película ya se oyen noticias de que quieren rentabilizar todo esto Y que quieren llevar a cabo varias iniciativas turísticas para fomentar la, la población Un poco a la sazón de lo que ocurre en Roswell Por otro lado, es muy posible que mmm, la proyección de esta película de algo tan desconocido hasta ahora como eran las observaciones del Mothman, hagan que mucha gente recuerde y vea y nos eh, tengamos la sorpresa de encontrarnos con una pequeña o gran oleada de observaciones de extraños seres aquí y fuera de aquí. Yo he contado que a mí sus ojos rojos me, me, me recordaban algo. Eh, gracias, sobre todo abrir la mente porque el misterio sirve un poco para eso y quizá como tú dices para ampliar la conciencia ¿no? esperemos que así sea y que al dentro de unos años dentro de otros 15 años más de Espacio en Blanco podemos hablar aquí ya con nuestra mente completamente desarrollada y seguramente sin necesidad de, meter, de micrófonos casi por verdad telepáticamente es, gracias, es un placer siempre estar contigo